Son estudios nacionales que realiza la Secretaría Nacional. A partir de esa media nacional se establecen los desvíos, el más o el menos, con relación a cada una de las jurisdicciones. Y en este caso lo que nos llamó la atención y por eso lo, lo dimos a conocer, aparte que es, es claro, digamos, concluye en este informe preliminar, en que en el caso de la provincia de Formosa, los valores de consumo, en todos los casos, están por debajo de la media nacional y bastante por debajo de la media nacional.